Y vamos a tomar contacto con el intendente de Saladillo, José Luis Salomón. José, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carlito? Muy bien. ¿Y toda la audiencia de la 106? La verdad que bien, muy, muy bien. Empezando esta semana con un día espectacular. Hoy ayer tuvimos un día lindo también. ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Buen fin de semana. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. Con mucha ansiedad. La verdad que, bueno, este, a veces más ansioso que otro día. Hoy arranqué con demasiada <risa> ansiedad para mi gusto. este, Con. <risa> Con un poco de velocidad, este, extrema para ser lunes, pero bueno, así arrancamos. Bueno. Uno y... no pide como arranca, arranca como puede, ¿no? Sí, sí. c n el laburo es así. El、arranca. tema termina bien, eso es lo importante. <risa> bueno, ¿y de salud cómo estás? No, bien, bien, de salud estoy bien. Un poco, este, este tema de la, de la locura que uno tiene encima, sana locura, hace q u e este, estemos a veces. Con algunos dolores de cabeza, además, y algunas situaciones cervicales excesivas, y, y eso no, no, nos complica bastante. n o Pero bueno,、claro. yo siempre tuve este tipo de problemas, o sea, no, no, es, no es de ahora, y soy de presión baja. Había trascendido que había tenido u n pico de presión, no, soy de presión、sí. baja.、Claro. Los dolores de cabeza extremos que yo l o tener, la verdad que el otro día charlamos con vos, preocupados por el tema, pero no, son. Que Udema me ha asistido en varias oportunidades, están vinculados con, con el, los problemas cervicales más que con los problemas de, de la presión, ¿no? Este, pero bueno, es normal, es normal en, la, en el proceso de una semana, de la semana son muy intensas, desde que arrancamos no lo hemos aflojado nunca, y bueno, venimos con un, un ritmo bastante fuerte, desde, te puedo repetir, desde que tomamos la decisión de ser candidato a intendente, Este, el único descanso que tuvimos fue allá en enero del 2000, 2015, y a partir de ahí no paramos, ¿viste? no paramos、bueno. nunca. Y la verdad, que bueno, la estamos llevando bien, pero con una intensidad muy grande, José.、Pues sí, bueno,、ah. Un poco se ve en la calle, han hecho inversiones a r r e g l o de maquinaria, arreglo de calles,、eh, comprar algunas herramientas también que por lo visto no, no estaban, pero eso son cosas que se ven así medio rápido. En tres meses de gestión, ¿qué nos puedes contar del otro lado del mostrador? La verdad es que, bueno, este, uno advierte. Yo sabía, siempre supe dónde me metía y por eso es que me costaba tomar la decisión, porque sabía que esto, este, en algún esquema de trabajo, yo venía trabajando mucho en lo privado y muy bien, pero sabía que me cambiaba la vida en, en, lo, en, en lo familiar, en, en, en lo personal, ¿no es cierto? Esto lo tenía absolutamente claro. O sea,、no、es, en e n municipio uno lo imagina de una manera de afuera y adentro es muy distinto. En mi caso en particular lo imaginaba cómo era, o sea, sabía que me iba a encontrar. Con una realidad muy difícil, o sea, nadie me podía vender una, algo que no era. Sabía que estábamos más complicados que otras veces por el tema de equipamiento, por el tema de recursos económicos, que no, estaba,、eh, muy, que no estábamos bien, este, bien desde el punto de vista este, material, o sea, que nos faltaba estructuralmente resolver muchos problemas. Pero bueno, este, cuando encaramos la cosa, sabíamos también. Que este, había que un poco o r i e n t a r el timón a lo que nosotros habíamos imaginado, que era la alta inversión interna. Esto lo dijimos en la campaña, y algunos lo dijimos las dos veces, en la campaña de 2011 y 2015. En de 2011 nos faltó un poquito más de contundencia en cómo lo planteábamos, y en el 2011 lo p l a n t e a m o s realmente con mucho más claridad, y me parece que la gente. Este, pudo entender o nos dio más crédito a lo que estábamos planteando.、Eh, por eso a veces uno también el mensaje lo transmite y a veces no lo transmite como debe transmitirlo. Me pareció que por ahí en el 2015 fuimos mucho más claros como lo decíamos. Y lo que hemos hecho en estos tres meses de, de gestión es aplicar lo que dijimos en la campaña, una alta inversión interna. La verdad, que el tema de la entrega de s u b s i d i o s a instituciones, <coughs> le hemos. Eh, eh, Por obras, por obras que no tienen una emergencia inmediata,、eh, prácticamente no, no hemos dado nada. En tres meses que llevamos, venimos totalmente este, sin ninguna entrega de suicidio importante o trascendente. Sí, estamos avanzando con aquellas obras que estaban comprometidas, que están en marcha, ¿no es cierto?、Claro. Pero no, no generamos nuevas expectativas porque me parece que hay una etapa que hay una tenía que ser, que no es muy simpática, que no es muy, este, muy productiva desde el punto de vista político, que era. i n v e r t í para adentro, pero falta muchísimo para hacer, muchísimo. Creo que recién estamos arrancando, tenemos que resolver el problema laboral desde el punto de vista del equipamiento, para el mejor equipamiento para la gente, desde el punto de vista de, del salario, estamos lejísimos de donde teníamos que estar y son cosas que no se van a resolver ni siquiera en un año, ¿no? Pero bueno, este, en ese esquema de trabajo estamos funcionando. Estructuralmente, el municipio es complicado. Es un municipio que tiene una muy buena estructura administrativa, extremadamente importante desde el punto de vista de la cantidad de, de, de, de gente y de estructura que tiene. Servicios sociales muy buenos desde el punto de vista de la cantidad de CAIC, jardines maternales. Y eso ha hecho que se haya incrementado la planta de gente o la planta personal hacia ese, hacia ese sector, el sector social, educativo, el sector este, de la salud. Pero tenemos una gran falencia en la calle. No cabe la menor duda que el problema estructural en un municipio no lo tiene hacia adentro, no lo tiene hacia afuera. O sea, hacia, lo, hacia todo lo que es público de la calle. O sea, lo, el servicio público, la higiene urbana, ahí tenemos la gran falencia.、En、donde queremos cortar dos pastos de más, no tenemos gente o no tenemos equipamiento.、En、donde queremos hacer algo. Que está fuera de lo cotidiano, del, a l e v a n t a d a no es cierto, del residuo, este, habitual, no tenemos equipamiento. Los barrios nuevos que se han hecho, se han dividido, se han incrementado, no fueron contemplados dentro del esquema de la gente para, para atender esos barrios, y los camiones y los equipos para atender esos barrios. En cambio, hemos contemplado gente para cada jardín maternal que hemos incorporado. Entonces, la verdad, yo te digo, cuando la gente me dice, bueno, sobra gente, le digo, sí, sobra, puede ser que esté sobrando, o, o puede haber un exceso, O una cantidad un poquito superior de gente en, en áreas que por ahí no son de extrema necesidad o, o, o de urgencia,、Ajá. pero no estamos teniendo gente en donde realmente tenemos que tener gente, que es el tema del servicio público、sí. de la calle.、Eh, Obras sanitarias creo que está con casi la misma cantidad personal cuando yo estaba en el año 90, este, y el servicio del año 90, ¿no? Es muy lejos de aquella etapa la que tenemos hoy. La cantidad de gente que barra en la calle s casi la misma que teníamos en el año 90. Este, la gente que está en el servicio urbano en la calle. Puedo ver un poco más, pero se ha incrementado casi el doble lo que es la atención del, del servicio de recolección de residuos, barrido, un montón de cuestiones. Me parece que esa es la gran. Si vos me decís cuál es el, el, lo que yo encontré como diferencia y como situación difícil de corregir e s un problema estructural del municipio, ¿no?、Uh -huh. eh, José,、uh -huh. últimamente. estamos peleando, pero、eh, no se resuelve el problema.、Uh -huh. Lo que yo advierto es que la estamos peleando. Pero debo ser absolutamente crítico conmigo mismo, o sea, no, no, no tiene solución el tema. Inmediatamente, si en algún momento no se pone cirugía gruesa en algún esquema, ¿no?、Eh, estamos siempre en la. casi siempre la situación gira alrededor de lo económico en esta época, es realmente impresionante. ¿no? Gira alrededor, es que inevitablemente gira, pero a ver, yo creo que el país necesita también replantearse hacia cuáles son las inversiones importantes que tiene que hacer. Si,、sí, me parece que hay un problema, de, de, la, el problema estructural que tiene el municipio de Saladillo y todos los municipios,、pues、yo, uno, yo la, en las reuniones foro de intendente estamos, viven tapando agujeros, viven tapando baches. Nos hemos convertido en, en municipio tapabache y no en municipio de repavimentación. O sea, nos cuesta planificar, porque vos planificás a obras que de alguna manera requieren una alta inversión cuando te encontrás con la realidad, salí y te encontrás con una realidad de un bache en el medio de la, de la plaza. Entonces, o las luces de la plaza que no la puedes arreglar, o las luces de, o un semáforo que no puedes actualizar. No s cabe la menor duda que el, es un problema de plata. Ahora, yo creo que vienen generaciones, generaciones completas o décadas completas, donde hay que empezar a invertir este, para adentro. ¿eh? Yo creo que este, este tema de creernos que tenemos todo resuelto en la Argentina, en la provincia en el municipio, creo que se terminó. No tenemos todo resuelto. Yo estoy absolutamente convencido que nos falta mucho por resolver. Para creernos que somos este, parte del primer mundo. Tenemos, cuando nosotros tenemos problemas de agua, de cloacas, de pavimento, que no podemos obtener las redes viales, que no, te, no, que no tenemos la capacidad de energía para alimentar la Argentina y tenemos que andar cambiando l a m p a r i t a para ver si podemos mejorar la energía, que no tenemos gas y le estamos comprando a Bolivia y a este, Venezuela, evidentemente tenemos un gran problema, es un problema estructural. Nos creemos e l primer mundo a veces por cuestiones este, de, de otro nivel, pero me parece que este problema hace que la gente q u empecemos e a pensar que la Argentina no está este, con los temas estructurales resueltos.、Uh -huh. ¿Y esto crees que, que se puede avanzar sobre estas cuestiones en estos próximos cuatro años a nivel、Yo、nacional? Se, no solamente se puede, sino que se debe avanzar. Y me parece que este. Y esta es la esperanza que tengo. Ojalá no me t r a i c i o n e la esperanza, no me defraude. No, no quiero hablar mucho de fraude porque es un término medio este, vapuleado en alguna etapa、sí. política. Pero me parece que esta es la, la gran esperanza que la gente tiene. O sea,、eh, ni siquiera es una. Esta también es una esperanza un poco rara, ¿no? Porque es la primera vez en la historia que no gobierna ni el radicalismo ni el peronismo. Está gobernando una tercera fuerza. Eh, que hasta hace poco era una fuerza de menor cuantía y hoy se transforma en nada más ni nada menos que el, la principal fuerza de gobierno del país, de la provincia y del a、bueno. capital federal. O sea... Bueno, pero José accede gracias al radicalismo. No, no, no, está bien, pero te quiero decir, es una cosa novedosa este, que se está dando, pero a pesar de ser novedosa, uno, y todo lo novedoso puede tener un alto grado de riesgo. Yo aspiro que esta, estos cuatro años sean cuatro años de un desarrollo importante en la Argentina. Absolutamente、uh -huh. importante. Si el país no crece. n o estamos desviando un poco de lo local, ¿no? Pero tiene que ver con las consecuencias locales. Si el país no crece y no se desarrolla, evidentemente es muy difícil dar respuesta a los problemas sociales como se pretenden y como se、si、quieren y como todos de alguna manera anhelamos. Pero no,、eh, no podemos tener. A mí me pasa, por ejemplo, en lo local. Yo tengo un área de desarrollo humano muy buena. Creo que un área, hemos logrado conformar un área de desarrollo humano muy b u e n o Ahora, yo creé, creamos o inventamos o instrumentamos una Secretaría que es la Secretaría de Desarrollo Local, este, tratando de, en lo posible de impulsar el crecimiento del salario. La solución para el desarrollo humano, para tratar de, de que la gente empiece a tener trabajo, no tenga los inconvenientes, no vaya todos los días. A visitar a l asistentes sociales porque no tiene con qué comer o cómo resolver el problema. Es el desarrollo local. No me queda la menor duda que la consecuencia es cuanto más trabaja desarrollo humano, e v i d e n t e m e n t e estamos en un problema. c u a n t o empieza a tener menos trabajo de desarrollo humano que la gente tiene, empieza a tener resolución al problema, evidentemente estamos este, en el camino adecuado. Hay que tener desarrollo humano para la emergencia, para ir resolviendo todos los problemas que realmente hoy necesita el ciudadano para poder Eh, tener una vida medianamente digna, como realmente se corresponde con, con cualquier este, situación humana, este, y si es posible, digna completa, no medianamente. Pero el tema está que nosotros, como gobierno municipal, nuestra mentalidad tiene que ser tratar de lo posible desarrollar, desarrollar la economía a nivel local para que haya más empresas o más inversores locales que quieran invertir y que demanden mucho más f u e n t e d e trabajo. No me cabe la menor duda que el trabajo es gran parte de la solución. Después, si hay alguien que quiere o no quiere trabajar, si le gusta más o menos ¿no、cierto, el trabajo, es otro tema. Para eso también hay que trabajar, hay que concientizar, hay que crear, hacer cursos, capacitación. Que la gente empiece a ver como una cuestión muy digna el tema de poder tener trabajo. ¿no? Eh, José, vos hablás de trabajo, pero muy, casi siempre el trabajo está. casi siempre no, siempre el trabajo. Está ligado al consumo energético, ya sea gas o, o electricidad, ¿no? Y、eh, se está hablando,、eh, publicó el diario La Mañana en la edición de, ayer, del domingo,、eh, que los concejales del Frente para la Victoria se reunieron con la gente de la Cooperativa Eléctrica y el título es. Eh, por lo menos mete medito, ¿no? Dice: el impacto del tarifazo eléctrico en Saladillo será desmedido. ¿Vos hablaste con la gente de la cooperativa? e l El bloque explicar... radical y el secretario de Hacienda nuestro este, y Obras Públicas en otra oportunidad estuvieron reunidos ese mismo día antes. Lo que pasa es que le salió una nota. Creo que el día anterior e p a e no el、ah, domingo, ¿eh? el sábado. Este, y el mismo día se reunió el bloque judicialista. Los dos bloques, el bloque radical, i n u s o se presentó un proyecto de, de, comunicación de, res perdón, de resolución al Consejo deliberante planteando la situación, reviviendo alguna situación más atenuante en cuanto al, al cobro de la, del incremento de la tarifa ¿no、es cierto? que se está por, por establecer. Eh, estableciendo alguna eliminación de algunos impuestos, entre los cuales se hacía mención el impuesto a Santa Cruz, por la provincia de Santa Cruz, que no tiene nada que ver con, con lo nuestro, pero bueno, tendrá un motivo por el cual se está pagando algún impuesto a la provincia de Santa Cruz. Bueno, la verdad es que tari la tarifa que yo hablé con la presidenta, con gente de la Competitiva Eléctrica, hablan de un 110, un 140%, depende del caso. Es el, el monto de la tarifa, este, el incremento del monto de la tarifa, ¿no es cierto? que Se está hablando a nivel local. O sea, vamos a pagar el doble, digamos. Y por lo que dicen, sí. Hasta ahora no tenemos el dato final, pero aparentemente sí. Bueno, José, c h p o c u a n t e para todos, ¿no? La verdad que fue muy lindo hablar con vos porque tengo que cerrar la radio.、Eh, cuando, venga, cuando venga la factura nueva, cierro directamente、mm. la radio. Así que la verdad que ha sido un placer conocerte. La verdad, No, no n o si s、si、me viene doble. el doble de luz, Ay, la verdad que está. está vamos a tener tenemos que. tenemos el、mal. doble de, de, de. Vos sabés lo que consumen municipios tremendos. No, el doble de luz. Del doble... Y yo, la verdad que yo no tengo ganas. Tengo problemas de, de plazas con poca luz. Te imaginas que no puedo reducirlo. O sea, si hubiese estado con un exceso de luz, me doy el lujo de decir, bueno, chico, alumbramos en mitad hasta que la cosa se amortigue un poco. viste... La verdad es que estamos complicados en estas cosas. Estas son las, las realidades estructurales que cuando se habla este, del, del municipio, de la provincia, de la nación, yo no he querido ser duro con, con las acciones locales y consta, porque la verdad, cuando teníamos que aumentar las tasas, no aumentamos al doble, aumentamos un 30% que era el promedio y se verificó que era la inflación del año pasado. Este, no hicimos un exceso de, de aumento de tasas, pero estamos. Eh, complicado durante muchos años, no se invirtió para adentro y a nivel nacional este, se vivió en、eh, una fantasía de una tasa que no estaba acorde a la realidad. Y grandes urbes, no nosotros, porque nosotros hemos pagado siempre muy, buena, muy buen servicio eléctrico. O sea, la verdad que en Saladillo y en la localidad interior en general se paga mucho electricidad, se paga muy bien. O sea, no es que se esté pagando como capital federal que se pagaba dos pesos, hasta la misma gente decía que era un disparate lo poco que se pagaba. Ahora la pagamos todo el plato roto este, ¿no? O sea, la, la paga, los que no pagaban, que seguramente la aumentará el 500%, 600, y los que pagamos muy bien, tenemos que aumentar, nos tiene que aumentar en un montón. Sí, pero a diferencia de, de las localidades que nos rodean, que tienen EDEN y i d e a Además de los aumentos ¿viste, que, la, la factura, que va a venir la factura, también cada tanto se reúne el Consejo de Administración y decide una cuota de capitalización que nos abulta la factura de una manera bastante importante. ¿viste? Eso, ¿Eso hay manera de que a través de, de alguna gestión municipal se pueda charlar con el Consejo de Administración? Sí, no, hay una concesión otorgada. que ¿no? Ahora, la verdad que en este momento no la tengo presente hasta cuándo. Está la concesión y en esa、eh, concesión, evidentemente, figura todo el funcionamiento de la cooperativa. No, no te d g o que no se pueda charlar el tema, ¿no? Este, pero porque,、bueno. porque la verdad que vi, vienen, vienen con cuotas de capitalización parejitas.、Eh. El año pasado fue bastante, bastante el número en el que se abultó la factura de luz con las cuotas de capitalización, más allá de los aumentos que hubo también, ¿no? o p e r Por ahí la municipalidad, como tiene el contrato de concesión con la cooperativa, podría decir, muchachos, aflojen un poquito con el tema de, la, de las cuotas de capitalización. Digo yo, se me sí, ocurre.、Eh, porque... el, la verdad que el servicio que presta la cooperativa a nivel local, eso hay que reconocerlo desde el punto de vista de la, de la conexión, este, es muy buena. O sea, la, no, no, no, no hay, comparativamente con la estructura que, que tiene otro s municipio, s es muy buena en、uh -huh. cuanto a obras. Son muy caras las obras, eso es que porque reconoce, verdad la que no son obras baratas, o sea. Acá no hay obra que no tenga postes de, de cemento, presamblado, buen sistema de transformación. Es caro, el, el, el, o sea, es caro para el vecino, el ciudadano común, el productor agropecuario que se debe instalar, <risa> resulta pesado. Sí, convengamos, que, <risa> convengamos que la cooperativa lo, lo hace al costo, eso porque tiene su propia fábrica de columnas. Sí, sí, sí. Columna, ¿no? sí Las la obras sea, la suelen c o n t r a t a r en algunos kioscos. No, no es lo mismo salir、sí. a comprar la, las columnas que fabricarlas, mucho más、sí. barato. Así que bueno, el tema, el tema de, la, de, de todo lo que es infraestructura, evidentemente en el país, es un tema pesado, ¿no?、Sí. Pesado de resolver, y ojalá este, el, esto a tenue con el tiempo, ¿no? Me parece que este efecto. Esta cirugía que van a hacer ahora con el tema energético va a causar un poco de dolor de cabeza a más de uno. Ojalá se、sí, sí. eh, contrarreste con un crecimiento del país, ¿no? Está, sí, el tema es que por ahí tendrían que haber hecho al revés. Empezar a meter、sí. plata en el bolsillo de la gente y después subir las tarifas. Es pero...、eh, probable, pero bueno, son、eh, las cosas que. Eligieron este, este, este, este método. José,、eh, firmaste un, un convenio con el centro. Eh, de la producción total, centro educativo para el CPT. Sí, sí, es un convenio que propuso ahí la, la jueza de falta para tratar de guardar,、eh, reguardar en, el, en los predios de los campos que ellos administran de alguna manera, que son campos privados, campo s alguno s vinculado s con, con el CPT de la b a r r a n c o s a animales que se secuestren en la vía pública o que estén secuestrados por algún motivo en particular, que todos los que este, oficia o pasan o o o、no、s sé, por la. Por la justicia de, de falta local, ¿no? municipal. Ahora no había un lugar específico, entonces e vende de un lado para el otro, ellos van a encargar de alimentarlo, de mantenerlo y de alguna manera al año. Si el animal no se retira, pasa automáticamente a poder de ellos. Y si lo retiran, tiene que pagar el t r a s l a d o la manutención, por supuesto, todo lo que corresponde por haberlo tenido en ese lugar. r e s t o e s t a m o s hablando de, de animales que estén infringiendo la s n o r m a s No, por supuesto, absolutamente. No, ¿No? Un animal suelto en la vía pública. n vía pública. Nos ha pasado más de una vez. Yo, como secretario de gobierno, me acuerdo que mandaba al de tránsito a rescatar a un animal y andaba con el. Caballo, el equino, agarrado de la ventanilla, y no sabían de meterlo. Sí, cuando era secretario de gobierno. Le, no, no, no sé si no me tocó a mí este, llevar un caballo porque no había forma de agarrarlo y no sabían de ó n d meterlo porque si lo m e t e n en el corralón, ¿quién lo cuida? O sea, ¿no? el, todo animal después p r e c í a un resguardo, ¿no? Así que está bueno la, la propuesta que hizo la jueza y la buena predisposición de parte de la escuela agropecuaria. Ellos. De alguna manera trabaja con el tema de la, de la experiencia sobre animales.、Claro. Y tienen animales. Entonces,、claro. bueno, por supuesto que estos quedan identificados como animales de secuestro, hasta tanto pase un determinado tiempo que si no hay forma de devolverlo a alguien. Porque a veces los animales no tienen marca, son animales, no es cierto, que nadie se hace responsable. Prefieren perder el animal y no tener que andar pagando multa s o ser sancionado. Entonces, ese animal queda a la vera de Dios. O sea, De alguna sí, manera,、bien. alguno tiene que hacerse sí, cargo y alguno tendría que darle. Bueno, llegado el caso, terminado el, el, el tiempo de espera, o va a faena o, o h a c e lo que los, este, en este caso pueden determinar con mejor criterio cada、eh, institución.、Eh, ¿Van a estar autorizados para venderlo? Pasado el tiempo, ellos tienen una, una autorización que le va a otorgar la jueza para, para hacer con ese animal lo que puedan hacerlo. José,、eh, dentro de, del tema de bajar costos también,、eh, ¿estás fabricando tubos? Nosotros para... estamos fabricando tubos,、eh, la verdad que es una cantidad importante. d El n t r o de a misma... <coughs> el problema q u es t e e n m o que teníamos que tener dos o tres cuadrillas y la verdad que no la tenemos.、Ajá. Y e soy t sincero, estamos trabajando con la misma cuadrilla de bacheo, estamos haciendo, cuando podemos hacemos bacheo, cuando podemos hacemos tubo, cuando podemos. Hacemos rampas para discapacitados mejorando y cuando podemos cortamos pasto en lugares <ríe> que no se cortan.、Claro. Este, y la verdad, bueno, estamos en eso y hacemos pavimento. En algún caso hemos hecho terminar pavimento allá de la del parte del pavimento que se está haciendo en, en el sector industrial planificado ya en el SIPSEN, en lo que es p a r q u e industrial nuestro. Ahora estamos fabricando en estos días una gran cantidad de tubos importantes para el sector rural. El sector rural tiene una demanda importantísima de tubos, ¿no? No, no, no alcanza nunca. Eh, no por cañerías nuevas en general, sino por reparación de caños, ¿no es cierto? Tubos que están vencidos con el tiempo, que no hay forma de arreglarlo, no hay forma de repararlo, y que bueno, de alguna manera es una, irnos preparando para cuando pueda venir el agua, cuando vienen esos problemas, esos conflictos muy importantes que suelen, este, generarnos ya, Cuando apareció el agua y está lleno, ya no hay forma de poner ningún cruce tubo. e s e trabajo este, se está haciendo en el Corralón, se están fabricando tubos 60 y de 80. Este, también el otro día me preguntaban por qué no fabricamos los de un metro, porque hicimos una licitación muy importante: 220 metros de tubos, 220 caños, para、eh, resolver el problema del barrio de los 272 que está en Sarmiento y de Yatorre.、Ajá. Salmito de esa torre hay una esquina del barrio de la s 172 vivienda s que se inunda periódicamente cuando llueve 30, 40 milímetros se inunda.、Eh, y no hay forma de sacar el agua porque queda al mismo nivel que el canal del arroyo. Entonces no hay forma de sacarlo. Le encontramos u n en poco una alternativa que es vincular el canal de a h í de, de, de la,、eh, esa esquina vinculada con el canal que viene, que está construyendo Bruno Construcciones. Y que pasa por la s calle s Zamorano y Sarmiento. Eh, ese, ese, eh, que por el cual estuvo cortado mucho tiempo varias c a l l e s Exactamente, bueno, ahí e s t á r í a m o s palmando. Para eso precisamos 220 metros de caño s de un metro. Se hizo la licitación días pasados、eh, uh -huh. y bueno, en、eh, los próximos días estamos iniciando la obra para hacer esa resolución, esa resolución del problema. Son esos problemas que nos habíamos comprometido a tratar de dar respuesta en el menor tiempo posible. Este, el otro problema que estamos ya elaborando el pliego para licitar en, en poco tiempo、eh, es la, el canal, el, perdón, el colector principal que pasa por la avenida, por la por calle Emparanza entre Juan B. Justo y Estrada. Son 290 metros de caño a 6 metros de profundidad. Un trabajo complicadísimo porque pasa justo delante de la puerta del hospital. Hay que tener cortado por lo menos un mes, un mes y medio toda esa zona. No sé cómo vamos, tenemos que planificar cómo resolver el problema del hospital, fundamentalmente. Para resolver todo, ese colector, por ese colector pasa todas las cloacas de los barrios. Hoy estamos bombeando en la esquina Juan Bejuto y. Sí, lo vi hace, hace mucho. Hace cuatro o cinco meses que e s t á bombeando. Sí, sí, o más. s、sí. eh, La verdad que a los vecinos les hemos causado un dolor de cabeza muy grande. Bueno, esa obra, esos 290 metros de, de, de obra, vale cuatro millones y pico de pesos. Ah, pa. Pesadísimo, la verdad que tampoco tenemos la plata para eso. Igual estamos avanzando con el pliego y estamos esperando que, si viene plata a la provincia, destinarla dentro de las cosas fundamentales ahí. ¿Cuál es, ¿Cuál es la prioridad de esa obra? Resuelve gran parte, no todo, gran parte de los problemas que hoy tiene la 96, la 272, el, el plan federal, el barrio obrero viejo, el barrio arquitectura. Resuelve gran parte el plan novio, el plan salud, todos los que están ahí dando vuelta. s El plan de las casas de ahora, el procrear,、eh, construido, el procrear que se está pensando construir, este, de 324 viviendas enfrente, incrementaría inclusive el problema, si hoy lo tenemos, lo incrementaría mucho más, e s t a m o s hablando más de mil viviendas. Que pasan por ese conducto, ese conducto de 20 centímetros de diámetro que está totalmente obstruido en varias partes. Hay que levantarlo todo, son 300 metros casi de cañería, a 6 metros de profundidad no lo hace cualquier empresa no, común. Nada, nada. Y hay que trabajar en tiempo récord, hay que hacer una obra, por eso es que vale tanto. Porque la verdad s que es inexplicable que. No, bueno, hemos pedido 3, 4, 5 presupuestos y la verdad que la mayoría anda a rondan e esos valores, o sea, no, no hemos encontrado ningún este, valor inferior. Ahora estamos armando el presupuesto, el, el pliego, perdón. Para estar licitando en los próximos meses. La intención nuestra,、eh, ojalá se pueda cumplir que en mayo, este, junio, más tarde, estemos este, ya con la obra en marcha, junto con la obra de repavimentación de algunas arterias importantes, saladillos de pavimento asfáltico, que también es una obra de 4 millones de pesos, a, a, a, 4 millones y medio de pesos más o menos. Pero no te me vayas,、eh, quiero, quiero este, puntualmente recordarle a la gente que de la obra anterior que estabas hablando es Juan B. Justo y Emparanza, ¿no? Ahí, en Paranza, y Juan Bejuto está la, la, están la o b s t r u c c i ó n Porque ahí está obstruido el cañón. Y hasta, e、eh, s t r a d a y e n p a r a n z a está obstruido, no pasa.、Uh -huh. Entonces, de Estrada para adelante, eh, eh, anda, funcionan los caños. De, entre Estrada y Juan Bejuto, que son 290 metros, no hay forma de... De que pase la s cloaca. Pero, ¿no? ¿Por s qué se, se, se obstruyó ahí? Se f u e o b s t r u y e ¿eh? n d o hicieron una reparación el año pasado. Sí, pues tuvo cortado mucho. Sí, el、tiempo. año pasado tuvo cortado, pero no funcionó. Y bueno, ahora la intención nuestra es levantar lo, los 300 metros y hacer todo nuevo. Claro. No, Inclusive no empalmar caño, este, hacer de cámara a c á m a r a iríamos de una cámara a otra cámara. De punta a punta, con alguna cámara intermedia, por supuesto, para evitar, este, impalme de caño que a veces nos trae dolor de cabeza. Es una obra extremadamente grande, pero extremadamente necesaria, e ¿eh? s prioridad número uno. Tema Se, ¿Se va a hacer más o menos cuándo esto, No, la idea, estamos terminando de armar el pliego en estos días, y la idea nuestra es tratar, e e licitar lo antes posible y en función De los recursos que nos m a n d a la provincia. La provincia está por mandar recursos, recursos, este, del los, famoso endeudamiento l a s tres cuotas, esas. Sí. Bueno. 10, 10, 10, de los 30 millones de pesos que, sea, que supuestamente、sea. a Saladillo le tendrían que、sí. mandar en el año, en teoría, por el endeudamiento de los 60 mil millones, do... millones de pesos, ojalá fueran dólares, <risa> mil millones claro, de pesos,、claro. 10 mil millones le corresponde a toda la provincia. De los 10 mil millones por Con participación, a Salahicio le tocaría 30 millones.、Ajá. De esos 30 millones, 10 millones están, van a ser afectados obras de seguridad. De esos 10 millones van a venir divididos en tres partidas. O sea, nos van a venir dos millones y pico, tres millones y tres millones en tres partidas. Los otros 20 no se sabe todavía cómo van a venir. De esa parte que viene, parte va a estar destinada a seguridad y parte a otro,、eh, alguna otra obra. Nosotros hoy. Para seguridad precisamos, por supuesto, siempre se precisa para seguridad, pero no es la emergencia. Yo estoy precisando para una infraestructura urgente, porque tengo、claro. barrios con culacas totalmente obstruidas. O sea, hoy a mí me hubiese venido mejor, más directo, algo de fondo, pero bueno, la plata que venga, este, veremos, me alivia otra tarea y puedo, este, descomprimir algún sector para que con, tenga un poco de fondo. No me da todos los recursos para resolver todos estos problemas, ¿eh? pero bueno. Estoy esperanzado que esa plata venga. Esta semana que viene, el miércoles, creo específicamente, ya te digo, te lo confirmo. Tenemos una reunión con Sansón, que es el ministro de Obras Públicas, en la ciudad de La Plata. Este, la reunión es, es fundamentalmente tratando de. Perdón, la semana que viene, no esta semana. La semana que viene, el martes, tenemos una reunión con Sansón. En la Casa de Gobierno para charlar temas vinculados con o b r a p ú b l i c a Y este viernes tenemos una reunión en San Cayetano del Foro de Intendentes Radicales donde se va a hablar del tema del leasing y el tema también de los fondos de obras obra públicas que están, tienen que venir. José,、eh, ¿es posible que el municipio, en estos casos que necesitas plata urgente y que la situación de la provincia es bastante parecida a la del municipio? p u e d a salir a buscar plata afuera del país? ¿El municipio puede hacerlo? No, afuera del país no creo que nosotros estemos en condiciones de hacerlo. Sí podemos pedir a, a nivel local. Lo que hay que ver es si están hechos los papeles para, este, tener, para calificar dentro de, del. Esto no te lo puedo decir ahora porque la verdad que no lo tengo tan presente. Nosotros sí estamos en condiciones de, de adquirir leasing. Eh, de compra,、Ajá. eso sí, y algún, alguna cuestión de ese, de ese tenor podemos tranquilamente hacerlo porque no estamos con un exceso de leasing, o sea, justamente, el municipio hace mucho tiempo que no compra equipamiento importante y la verdad es que estamos con poco leasing a cargo. Tenemos una capacidad de, si tuviéramos plata, por supuesto,、claro. de adquirir este el leasing en una buena cantidad de, de equipamiento que lo estamos precisando, o ¿no? o Yo creo que hace poquitos días hicimos una, a través del jefe de gabinete nuestro, El subsecretario de gabinete nuestro hicimos una reunión con todas las áreas que necesitaban equipamiento h i c i m o s un listado importantísimo que ronda los 60, 70 millones de pesos de equipamiento para decir, bueno, cómo tiene que funcionar el municipio, cuáles son los equipamientos: cuatro camiones, cinco vetos, dos camionetas, este, dos retrocabados, lo que sea, dos hidrogrúa, s lo que sea necesario. Bueno, ellos hicieron un listado con todas las áreas. Para tenerlo presente, para empezar a abordar en estos cuatro años y planificar los sistemas de leasing que nos podemos, de alguna manera, meter nosotros a partir de este año. La idea no es este año invertir algo en esos、mmm, vehículos que son extremadamente necesarios. Camiones, por ejemplo, casi indispensables. Alguna gruga por el tema de poda y trabajo en altura es casi una cosa que l o estamos echando ya. ¿no? ¿Por n o qué descartaste de plano、eh, el hecho de ir a buscar plata afuera? Porque、eh, acá en la zona. No, no, va, que es que,、si、que nosotros como municipio no, no lo podemos hacer. e h Ah. Me parece, no, yo no tengo tan claro legalmente, tendría que averiguarlo, pero la verdad que no. Este, lo que pasa es que esto es como cuando uno. Este, no tiene los recursos para hacerlo. No, o sea, la verdad que no lo hemos analizado nunca, pero para mí me parece que no estamos en condiciones. Esto solamente lo puede hacer la provincia、claro. este, y no, la, no el municipio. me、ah, parece、bien. que no, Legalmente habría que verlo con el Tribunal de Cuentas, pero yo no conozco municipios que estén adquiriendo préstamos fuera. ¿no? Uh -huh. eh, José, bueno, para ir finalizando. Los préstamos、eh, exterior demandan una serie de calificación que los municipios me parece que no, no lo tenemos. ¿no? Claro, claro. Bueno, para ir cerrando el balance,、eh, ya me contaste todos los problemas. Ahora, algo positivo tiene que haber. No, no, el positivo es justamente la solución de estos temas. Por supuesto que una de las cosas que nosotros vemos este, como muy positivo es que la gente de alguna manera está acompañando esta decisión de, de trabajar como estamos trabajando. No, este, no es fácil la, dar respuesta, pero nos no está de alguna manera. Este, Está aceptando que estamos de alguna manera este, invirtiendo donde tenemos que invertir. Creo que la paciencia que nos ha tenido en esto este, el, ha sido importante y creo que de alguna manera es el camino que hemos elegido, el camino que eligió la gente y lo está avalando. Así que hay un montón de cosas para hacer. Creo que, hay cosas, este, creo que la solución de algunos de estos problemas que te he planteado、eh, son cosas positivas. ¿no? Este, el tema está q u í bueno, podamos contar con los recursos para hacerlo. o s e g u r Pues sí,、eh, se mueve. Hay, de... hay una cosa muy buena que、sí. creo que debo elogiar para dentro del grupo, que por ahí la gente no, no lo ve o, no lo, o no, lo va, no lo va a valorar, ¿no es cierto?, que es el tema de, este, del equipo de gobierno. Creo que es un equipo este, de mucha actividad pública. Nos resultó un poco difícil este, que la gente entendiera el tipo de trabajo del equipo de gobierno en cuanto a los horarios, en cuanto a un montón de cuestiones que. Este, por ahí no estaban acostumbrados a este tipo de trabajo, pero creo que quedó demostrado, está quedando demostrado que la, la intención del equipo es tratar de, de trabajar a fondo como si fueran este, compañeros de la, de la gestión, ¿no? a c hay, por supuesto, jefes encargados, hay un intendente, pero venimos fundamentalmente a trabajar, r ¿no? o sea, e l honor que significa ocupar un cargo público, e s es importantísimo, pero lo importante es tratar de a r En lo posible, de, este, más que el honor, el trabajo,、eh, hacerlo a fondo, ¿no? que, nosotros, que ellos también se sientan acompañados. La gente se siente de alguna manera que el funcionario de turno está ahí este, atento a lo que nos pasa, que no nos da lo mismo, que el tema se resuelva o no se resuelva. Somos absolutamente responsables de, a partir del día de diciembre de las cosas que pasan en Saladillo. Alguno s podrá adjudicarle la responsabilidad a otro, este, pero para nosotros a partir del día de diciembre la responsabilidad es nuestra. ¿Cómo lo evitas a eso?、No? ¿Eh? ¿Cómo lo evitas a eso? Porque、eh, es, como, es como el hermano, ¿viste? Cuando los hermanos reciben, los lo más chiquitos reciben, el, no lo digo porque sea más chiquito, pero digo, cuando heredan el juguete roto, que mamá lo rompió, <risa> ya lo rompieron. Estoy acostumbrado, yo de i s hermanos, <risa> te digo el ejemplo, de seis hermanos. Eh, en nueve años, porque éramos, en nueve años, mis mi padres tuvieron seis, seis hijos,、sí. yo era el menor. La verdad es que durante muchos años de mi vida pequeña,、sí. era el menor, el más mimado de todo. Pero era el que menos ropa me compraban.、Claro. así Y me acostumbré, no vivía el sacrificio, me acostumbré a evitar hablar de mis hermanos mayores. Y、claro. en este caso, este, por interpolación con la política, me acostumbré a no hablar tanto de m i s <risa> Y eso, eso te ha traído, supongo yo, ¿no? Muchos dolores de cabeza, absolutamente. Claro, sí, exactamente. En o debo reconocer que la convivencia con, la, con, con lo anterior ha sido difícil.、Claro. Y lo va a s e r lo va a h e r Pero bueno, yo acá estoy este, para tratar de también、eh, de, de, de, de, de, de, de, de, de alguna manera de intentar de que esta convivencia sea lo más adecuada posible. La gente no tiene por qué pagar los platos rotos de una mala convivencia. Yo te voy, vuelvo a repetir: a partir de diciembre, hasta el día de diciembre, no molesté a nadie. O sea, la verdad, y más de una vez, inclusive vos me has cuestionado hasta públicamente por qué no me metía, por qué sí, no opinaba, por sí, qué no decía. Sí, Ocho sí. años casi callado, no callado, haciendo lo que yo estaba haciendo. p u e yo, la verdad, que si yo no trabajaba. No crecía en lo personal y no me podía dar este lujo de dejar todo para arrancar, ¿no es cierto?, ocupar un cargo tan importante y trascendente en un ser humano como es dirigir los lo destinos de un pueblo. A partir del 11 de diciembre yo le pedí a la ciudadanía, déjenme gobernar, déjenme hacer, y fundamentalmente al exintendente lo mismo. A partir del 11 de diciembre el exintendente es intendente y yo soy intendente. Déjenme gobernar, o sea, no, no pretendo otra cosa. Este, la verdad que, este, Tuvo tiempo suficiente, 24 años, para hacer lo que tenía que hacer. Y nadie se lo cuestionó, yo no se lo cuestioné, desde el punto de vista personal, todos los días, en los últimos 8 años, no estuve todos los días hablando de él. Este, sí, cuando hicimos campaña, propusimos lo que propusimos. Él planteaba una cosa y yo planteaba otra. Esta es la, la convivencia que tenemos que tratar de lograr. En, estos, en, en esta transición que hemos atravesado, ¿no? Sí, pero no te puedo dejar de preguntar algo、hmm. de José Luis. que me, me... La verdad, que cada vez que lo veo en el Diario de la Mañana o, o, o, o por ahí,、eh, siguen publicando cosas como si estuvieran en funciones. Eso me, me sorprende.、Ah, reu... A mí también me sorprende. Se reúne、eh, con se, Fulano. A tal... mí me sorprende a mí. O sea, y... la verdad, que a, ver, a mí me gustaría que él entienda. Eh. Eh... Que la verdad que no me hace un favor con eso, ¿viste? Claro. No me hace un favor.、Claro. Pero bueno, es un estilo, o sea, la gente sabe que este, este estilo que tiene él y yo no puedo desconocerlo, yo no lo voy a cambiar a Gorosito ni a s t quién. Pero... A veces parece el viceintendente cuando. <risa> yo lo que quiero que quede claro es que no hay un viceintendente,、no, sino no, que también es que se haga un... cargo de la s responsabilidad e s de las、claro. cosas que, están, que andan mal. Si va a hablar、sí. de viceintendente, que se haga cargo de las cosas que no funcionan, pero entonces somos dos para recibir la. la... Claro. <risa> Pero bueno, es, es lo que nos pasa. Y lo, en Saladillo nos pasa esto. Bueno, este,、claro. A otro pueblo le pasa otra cosa. Bueno, en Saladillo nos pasa esto. <risa> creo que es una cuestión que él entienda algún día. Que este, bueno, yo otro gobierna. Y yo algún día me tengo q u e ir también dejaré, o sea, este, dejaré el paso a otro.、Claro. Este, hay que acostumbrarse cuando uno, cuando uno está en la gestión. Hay que matarse por esa gestión. Deja la gestión, dejemos que el otro haga, que se equivoque y que acierte. Yo lo dije siempre, yo no sé si soy el mejor intendente, soy el que la gente eligió para esta etapa. ¿Qué? Creo que es una etapa de transición. Voy a tener un desgaste enorme de acá hasta el 10 de diciembre del 2019. Voy a tener un desgaste enorme. Porque las cosas que nadie quiso hacer, a mí me va a tocar h a c e r l a o voy a tratar de h a c e r l a No le voy a equivale l bulto, porque no estoy c a para solamente pagar,、eh, sino. Si hubiese estado solamente para réditos políticos, hubiese, la... hubiese seguido estos tres meses tratando de que la gente se ponga contenta, porque le entregó su b s i d i o porque le entregó cuadro, porque esto, porque resolvo. Yo tuve que resolver los temas graves. Si yo no, me pon... no ajustaba, como nos ajustamos para adentro, y fue un ajuste de, de austero. Ayer alguien me decía que yo era demasiado austero. Y o yo tengo que ser demasiado austero, si no, esto no funciona. Si yo no soy austero en el funcionamiento de la... del municipio. No funciona, no había margen, no hay más margen ya para gastar lo que no corresponde. O sea, por supuesto que alguna vez s i nos va a ir un gasto extra que lo podríamos haber evitado. Es natural, en el manejo de doscientos y pico millones de pesos, e mil y pico de empleados, es razonable que tengamos algún filtro por algún lado. Pero estamos tratando de ser austeros en el manejo del combustible, tratando、claro. de que nadie, que no、sí. se pierda el combustible, sino que se use. Estamos tratando de ser austeros en la compra, estamos achicando los tiempos de compra. Hemos logrado achicar hasta la deuda flotante, estamos este, casi en la mitad de lo que lo hemos recibido, y estamos tratando de achicar el tiempo de compra. ¿Qué nos garantiza eso? ¿Tener ahorro? No, nos garantiza comprar mejor, porque si nosotros logramos tener un tiempo de compra y de pago, no de compra, de pago de tres meses como máximo y no de un año como el que hemos recibido en algún caso,、sí. y este, evidentemente la persona, ya, algunos se sorprenden cuando decimos que queremos precio d contado, pero ¿cómo precio d contado? Sí, precio d contado, porque a los 30 días tenés el cheque, eso es precio d contado. Se、están sorprendiendo más de uno porque le estamos pagando en ese tiempo, pero para eso hay que ser austero. No hay alternativa, hay que entender el Estado como nuestra propia casa. t tratando... r A t a a n d o mí no me ponen acá para gastar la plata a mi criterio, me ponen para gastar lo que te... en donde tengo que gastar, para fijar、sí, bueno. prioridades, establecer pacta. Para... <coughs> Por ahí, para que se entienda más fácil,、eh, yo p e me... r m í t í m e que voy a tratar de interpretarte. ¿Me, me puedo? Sí, sí, <risa> puedo. No, no es fácil en tantas días tanta que estamos tirando. No, porque quiero que la gente lo entienda también, porque、eh, yo charlo con l o c o o s Comerciantes, y sé de qué estás hablando. Lo que pasaba era que la municipalidad pagaba un año y el comerciante le, le agregaba un costo Un costo financiero al precio de la mercadería.、Y、pero lo... Absolutamente, pero que era así,、eh, no era. cabe la menor、claro. duda. ¿Cuántas veces nos ha pasado que、claro. eh, saben que si va para el municipio o para tal repartición, por supuesto e l comerciante no lo va a decir, pero no, es natural. No, vos ponés,、no、vos lo te pones en la situación、no. de un comercio y estas cosas suceden, o sea, es natural que estas cosas sucedan. Este, porque de alguna manera.、Eh, este, y, más y más en un marco de inflación, José. Claro. Imagínate en un marco de inflación que, que alguien te pague algo a un año. Es mucho, mucho、sí. tiempo. Mucho tiempo. José, para cerrar,、eh, una. Es apasionante el tema este, ¿eh? Sí, sí, porque sí. Porque yo、sí. te n g o、sí. una... a ver, una de las cosas que yo he dicho públicamente、sí. es que.、Eh... No queremos tener, o sea, no nos preocupa tanto el monto de la deuda,、claro. nos preocupa el tiempo de la deuda. ¿Por、claro. qué el monto de la deuda nos preocupa? Porque si nosotros tenemos una deuda grande,、claro. pero de poco tiempo, porque estamos trabajando mucho.、Sí. Eso demuestra que estamos trabajando mucho. Y si, el, y, y, y, y si estamos con un tiempo de, de deuda corto, quiere decir que estamos trabajando mucho y estamos pagando bien. Ahorrando. Ahorrando, exactamente. El tema está cuando vos tenés un monto grande. Y tiempo grande.、Claro. Entonces ahí estamos pagando mal. O sea, no estamos. e n t o n c e s en ese esquema este, es el que estamos tratando de trabajar, ¿no es cierto? Ojalá lo podamos lograr. La verdad que el área de Hacienda、sí. está haciendo un trabajo minucioso. Hemos incorporado y el área de compra también y debo agradecerles a ellos. Y el área de. Bueno, t e n g o que agradecer a todas las áreas, ¿no? Pero el área. Este, estas tres áreas: compra, Hacienda y Taller Mecánico han hecho un trabajo en estos tres meses. Este, de t i t á n i c desde el punto de vista de arreglar la mayoría de los equipos que hemos podido arreglar por acá adentro, de tener, ¿no es cierto?, de alguna manera, e la el mejor、eh, l mayor cantidad de proveedores posible.、Eh, hemos reincorporado y hemos incorporado proveedores que se habían ido al municipio y nos quieren volver a vender. La verdad, y desde el punto de vista del, del trabajo minucioso que hace Hacienda, en cómo este, resolver el problema, ¿no es cierto?, laboral, desde el punto de vista de los, de los recursos. El municipio hoy tiene una, una situación estructural desde el punto de vista del sueldo totalmente complicada, porque gran parte de los sueldos, en cuanto a la masa salarial, es importante, es trascendente, y gran parte se paga con horas extra s bonificables, o sea, horas extra d o n o se hacen. Entonces, ¿cómo transformar esa hora extra en sueldo básico razonable? Hoy tenemos sueldo básico de 2.300, 2.500 pesos, el más bajo, que es el sueldo. Que después te garantiza el tipo de jubilación que querés tener, o que vas a tener. l、claro, a verdad que, de,、claro. ¿quién se imagina un, una persona, un maquinista, cobrando 2.500 pesos de sueldo, este, cuando se jubile? Un disparate. Entonces, y mientras que el sueldo, por ahí de bolsillo, es bueno, pero es un montón de horas bonificables, un montón de cosas, Que no、se estamos n e perjudicando al jubilado,、claro. estamos en una situación complicada y es una de las cosas que tenemos que tratar de r e s o l v e r José, dos de la gente antes de despedirnos. Sí. Dos de la gente. Bueno, ah, ah,、eh, por ahí quiero, quiero recordar que estamos hablando con el intendente José Luis Salomón, el intendente e Saladillo, donde yo recomiendo, perdóname,、eh, le recomiendo a la gente que vuelva a escuchar esta nota porque has dado un montón de definiciones. Una, dos cortitas de la gente. Eh, me dicen por acá, pregúntele por qué no hacen un barrio a los policías. Reunimos toda la documentación que se requiere para hacer el barrio, no pretendemos que nos regalen nada, estamos dispuestos a pagar, pero lo más importante es que el municipio inicie el expediente. c o l o s i t o no lo quiso hacer, esa es una. No, a ver, yo no tengo prejuicio en ese sentido, todo lo contrario. Me encantaría que la policía se radique en Saladillo, tenga su propio barrio, como tiene el barrio de salud. La verdad que esas、uh -huh. cosas, en la medida que nosotros tengamos recursos, posibilidad de hacerlo. Y que ellos también、eh, colaboren y contribuyan. Hoy no podemos hacer vivienda nosotros del Estado Municipal, eso está claro, ¿no? porque la vivienda es cara y si no vienen planes de afuera y no se consiguen recursos afuera, imposible hacerlo.、Eh, no, no tenemos forma de financiar vivienda. ¿no? Una vivienda una... Lo que estamos haciendo es resolver problemas puntuales de vivienda. O sea, en、sí. cuanto le falta un baño, eso es trabajo puntual y estamos tratando de dar respuesta en、uh -huh. la medida de nuestro alcance. Estamos muy esperanzados, ¿no es cierto?, que el plan procrear se reactive y en ese esquema de l plan procrear, como tuvo su tema, como tuvo ahora, e s t á teniendo el sindicato de trabajadores municipales. Ojalá dentro de ese esquema del plan procrear o de algún plan final, de, de, de tipo este, de vivienda masiva, como puede llegar a ser algún FONAV y alguna cuestión de ella que tradicionalmente daba respuesta a estos planes, ojalá se pueda concretar, ¿no?、Uh -huh. este, la verdad que cuando vi a la gobernadora Saladillo. Una de las notas que le alcanzamos fue la construcción de 100 viviendas al estilo Fonavi, ¿no? Porque hoy el tema social de la vivienda、eh, se está resolviendo el problema de la clase media trabajadora. Lo que no estamos resolviendo es el tema de la clase media que no está Eh, que no tiene un trabajo fijo, que está con complicaciones, lo que antiguamente se resolvió con planes de vivienda tipo FONAVI, el crédito ¿no、cierto? del Instituto de la Vivienda, hoy no lo estamos dando respuesta. Ojalá se instrumente algún plan de eso, creo que la gobernadora tiene en mente trabajar en algún esquema, además del procrear, que, para el cual hay que calificar, hay que tener un buen sueldo y a veces no todo el mundo llega. n o、eh, Bueno, me preguntan si es posible llevar fuentes de trabajo del carril. Ojalá, estamos trabajando la verdad intensamente. Cuando yo hablé de. Mire, Saladillo no tenía una Secretaría de Desarrollo Local como la que hemos creado y la que queremos imaginar. Estamos trabajando intensamente en el tema. El otro día tuvimos la visita en Saladillo de 4 o 5 funcionarios de nivel nacional. No, 4 o 5, éramos menos como 10, pero 4 o 5 del primer nivel. Este, Mayer, Este,、eh, Negri, el, el banco, <coughs> del Banco este, de Desarrollo. Y comercio exterior, este, varios, varios este, que estuvieron analizando la problemática de las industrias importantes de Saladillo y viendo el tema de los parques industriales y el desarrollo que podemos tener.、Eh, en, el, en el esquema que nosotros planteamos en la campaña hablamos de la importancia de, de fomentar la radicación industrial en las cuatro localidades del interior: Del c a r r i l con su característica, Polvareda con la suya, Toledo con la suya. Y fundamentalmente, Cazón con una orientación vinculada con lo del polo viveril, que es la que más orientación tiene clara en cuanto a lo que es y a lo que se pretende llegar a hacer en el futuro, mezclando turismo con desarrollo viveril. La verdad, que en ese esquema nos estamos moviendo. Ojalá le podamos llevar a Del Carril en algún momento a alguna solución laboral, ¿no? Porque el, este. El, el, el mayor porcentaje de los problemas sociales que suelen tener l a c o m u n i d a d e en el interior、sí. son laborales, no、claro. cabe la menor duda. Los、claro. chicos, aunque te parezca mentira, Polvareda t i e n e problemas de ruido de motos. Este, Polvareda, ruido de, ruido moto? de motos. en、ah. ah. horario de educación, de clase. Este, ¿Y sabes cuál es el problema? Que los chicos no saben qué hacer, no tienen trabajo. Claro. Terminan de estudiar y están. están o sea, un, un, un tiempo de ocio tan grande. t i e de c i que, que, bueno, desca qué, descarga qué de una manera. O sea, no hay un problema de tránsito, <risa> un problema de, de trabajo. Qué fino, qué fino. o ¿Eh? Qué fino que estuviste. Sí, por eso trato de ser fino. <risa> bueno, el último, porque es por orden de、sí. llegada,、eh, tres. Y no tengo más tiempo porque nos tenemos que. Ya Es apasionante esto para hablar. Sí, sí.、Eh, preguntan qué pasa con la playa de estacionamiento de camiones. Ahí hay una propuesta que la estamos avanzando de a poco, pero que surgió en u a s tantas reuniones, porque a veces uno se reúne, se reúne, dice, e p o r qué s a l o d a m o s se reúne con t a n Esto lo digo yo, no sé si la gente lo dice. Pero yo me imagino de afuera, siendo oyente o, o este, o... Este, eh, mirando un canal o escuchando una radio o leyendo un diario y, y se reúne con este, se reúne con el otro. En una de las tantas reuniones que tuve con la institución, ofrecí un parte de un predio para este, una playa de camiones, para 60 camiones.、Eh, y estamos trabajando también con otra institución, si es posible, otro tanto. No hemos todavía, y en esa primera propuesta ya estamos rellenándole el terreno para ver si en algún momento podemos trabajar. El terreno es medio bajo, entonces todo, este, toda tierra que anda dando vuelta por el. Cercano en el cuartel primero de los canales que estamos、eh, acondicionando para evitar este, una llegada del agua tan pesada como la que tuvimos el 9 de agosto del sí, año pasado.、Soy. Toda esa tierra que está dando vuelta s la estamos llevando ahí, estamos rellenando ese terreno. Ojalá. Llevamos, recién llevamos tres meses y ya tenemos por lo menos una propuesta de una, pla, de una posible playa camiones para 60 camiones. Ojalá entre esta y alguna otra solución podamos encontrar la solución definitiva. En algún caso, en algún esquema, se planteó que la playa camiones tenía que estar vinculada con el nuevo parque industrial. El tema es que la tierra del parque industrial no, no está resultando tan fácil conseguirla y estamos evaluando alguna alternativa de ampliación del parque industrial existente hasta tanto aparezca otra solución. La verdad que hay un montón de cuestiones en estudio y en avance. Este, eh, fundamentalmente en este tema, a través del área de desarrollo local, ¿no? seguro. José, eh, conozco eh, el tema de los camiones, p u e la verdad que, bueno, así como vos hace años que estás con el tema comunicacional, yo nací entre los camiones、claro. y la verdad que los conozco、claro. y sé lo que significa la problemática del camión, lo que、claro. perjudica hacia afuera y lo que significa hacia adentro. El camionero cuida al camión más que a la mujer, más que a toda la familia <risa> y, por supuesto, mucho más que a la suegra, pero hacia afuera. Genera una complicación importante y además el, el, el tema, y me tocó trabajar el tema tránsito y las complicaciones que genera el tema tránsito.、Y、evidentemente, la gran solución al problema son las playas camiones, este, no muy alejadas de la planta urbana. Pero sí protegida. O sea, quien guarda un camión en la p l a z a de camión tiene que tener toda la seguridad posible. Claro, porque es la que consciende t su capital.、Claro. O sea, la tiene en la calle y no lo、sí. puede dejar cualquier lado. O sea, eso está claro, ¿no? Está claro. José,、eh, no se puede creer, pero estuvimos h a b l a n d o 49 minutos. Te agradezco mucho. La verdad que <risa> hacía falta decir rato que no hablaba con vos y bueno, uno se, se descarga. Este ratito me, me sirvió para descargarme un poquito. <risa> José, no, nada, para cerrar,、eh, hace. 15 días más o menos a, andaban eh, acá enfrente、eh, de la radio, en la planta de la radio, con una motosierra rarísima, en la punta de un palo estaba la motosierra,、sí. haciendo este, poda, pero、no、me, me dijeron el nombre, pero no me acuerdo. La verdad que están quedando, quería decírtelo porque lo dije públicamente también, están quedando fantásticas las, las plantas que queden cortadas todas a la misma altura. Pero、no me, eh, poda e r de alzada me dijeron、mm. que se llamaba.、Eh, ¿Eso va a continuar en todo el pueblo? Nosotros el primero de abril vamos a arrancar con la poda. Con uno, con dos s e r r u c h o s No, no, pero esto específico. No, esto, esto se arrancó, esto se arrancó este año. Esto es específico. Sí, sí, la verdad que es un trabajo que venimos haciendo desde principios de año. Es un、sí. trabajo, en primer lugar, el grueso del trabajo que están haciendo las muchachas, la, la, la gente del, del área de, de poda,、uh -huh. de arbolado mejor dicho,、eh, es limpiar abajo, limpiar toda la rama de abajo, la que habitualmente se perdía mucho tiempo cuando arrancaba la poda tradicional, que arranca, la idea nuestra es primero a b r i l Por cuatro meses y medio, cinco, hasta podamos terminar, si es posible, toda la planta urbana. Nunca se llegó a toda la planta urbana.、Ajá. La intención es tratar de trabajar en la mayor cantidad de espacio posible y cubrir, si es posible, toda la planta urbana. Lo que se está haciendo ahora es la poda de limpieza de la, del ramerío de abajo y además todas las ramas que de alguna manera entorpecen la, este, el tema de los. Este, Eh, el tema de la... Iluminación. De la iluminación,、sí. exactamente. e s、sí. e trabajo se está haciendo ahora, s i da la posibilidad, ¿no es cierto?, de este, avanzar en... En otras cosas se avanza, pero en esta etapa que hicimos hasta el primero de abril, hasta el primero de abril estamos trabajando en ese esquema, con la gente que tenemos. h a dado un buen resultado, p u e la verdad que ha mejorado mucho la iluminación, ha mucho... mejorado la visibilidad. Has a c a d o un fosaje de abajo、sí. que este, entorpece bastante,、sí. a veces hasta para, para la seguridad, porque eso da sombra, cono de sombra y genera algún inconveniente. Eh, eh, bueno, este, este trabajo que se viene a hacer ahora, lo que queremos hacer este, a partir del 1 de abril, una poda enalzada l a hasta donde nos dé el tiempo. No tenemos grúa, tenemos una sola grúa. Estamos tratando de conversar con la Cooperativa Eléctrica si colabora con alguna grúa, algún equipamiento. Precisamos de 30 y 40 personas para la poda y eso se está trabajando para ver porque es una inversión importante durante 4 o 5 meses. Ajá, ajá. No la tenemos esa gente. Este, bueno, es un trabajo que se está, se está armando para arrancar el 1 de abril. Ojalá podamos hacer una poda. Como la que Saladillo quiere. O sea, cuando uno p o e d e una planta hermosa desde el punto de vista del, a v e r s i vos me decís por belleza, no cabe la menor duda que la poda, que la planta en, en el follaje que está teniendo es precioso. Ahora, Los inconvenientes también son grandes, ¿no? Y este es un poco es lo que nosotros pretendemos atenuar. Inconveniente y tener un arbolado como Saladillo puede tener, puede sostener, ¿no? Este, así que bueno, estamos trabajando pero, en pero, ese esquema bastante bien. Estamos... Pero, ¿vas a cambiar el, el rumbo de la poda? O sea, a, ¿van a cortar las, las, las plantas en altura? En algún esquema sí, en alguna. Ah, mira. Se está trabajando, pero requiere un trabajo en grúa, o sea, no, no o sea, bajar. Que... Mucho si no está por encima de la, del, del nivel de la, del, de, la, de la línea de energía en algún,、sí. en algún esquema que nos permita mantener una planta este, razonable desde el punto de vista del mantenimiento. ¿no? Ah, esto es una novedad, eso, José.、Pues、sí, sí se, se, se está evaluando el tema, lo estamos evaluando del área de, de, hay algunos ejemplos ya hechos. Que están funcionando bien y se está hablando del área de árbol urbano. u、bueno, e Se está o, hablando. O, o, Fundamentalmente, otra... lo que se hace siempre es el limpieza follaje abajo. Sí. Eso va a estar garantizado, no sé hasta dónde vamos a llegar. Y lo otro, estamos trabajándolo. Hay plantas que son mucho más peligrosas que otras, que demandan un trabajo rápido. Este. Estamos a n t a n d o bastante el tema de trabajo con la atracción de árboles. Había un año y medio, en algunos casos creo que hasta dos años de demora. En el tema e x t r a c c i ó n de, de árboles, cuando llegaban a avisarle que iban a sacar la planta, ya la, la persona la había sacado. Nos contaba como c o s a r i s u e ñ a que la persona le dice: Bueno, a h o r a le toca a usted, no l l a m e l a ya la saqué la planta. O sea, no. Pero bueno, estas son las cosas que nos pasan como municipios. José,、eh, gracias por este ratito. Nos dejaste un montonazo de definiciones. No, que... es, es apasionante lo que estamos haciendo y la verdad que durante cuatro años, este, por eso te digo, algunos dicen: Usted va a seguir. No, no, yo no sé、si、lo que voy a hacer dentro d cuatro años. Yo dentro <risa> d de cuatro años me voy a matar y tal vez no tenga ni gana, s ni esfuerzo, ni. Ni capacidad, ni, ni, ni capacidad política para decir, bueno, para superar el desgaste que me ha producido estos cuatro años. Pero bienvenido sea el desgaste. ¿eh? Yo estoy convencido que alguien tenía que gastarse para hacer las cosas que creemos que tenemos que hacer. Después el tiempo dirá si ese desgaste se transforma en una oportunidad política o si ese desgaste se transforma en la oportunidad de decir, bueno, ahora le corresponde a otro.、Eh, venimos realmente a, a poner el hombro al tema. De la función pública me encanta, me apasiona, no le doy tregua. Creo que,、eh, yo siempre dije la función pública no tiene, no tiene hora, tiene tiempo. Y el tiempo son las 24 horas del día. Uno te puede estar durmiendo y se、si、le ocurre algo,、sí. eh, hay que estar. Este,、sí. El empleado público tiene un horario para entrar o no para salir. La función pública tiene tiempo, el tiempo son siempre. Un domingo uno está comiendo a s a d o y hubo un problema y hay que salir este, corriendo. Sí. Sí. Este domingo, para decirte, bueno, este, la verdad que. Este, como siempre se habla de los 100 primeros días, creo alguien me acercó con un papel que cumplimos 100, 100 días de gestión, los primeros 100 días de gestión. El... Este, para mí,、sí. el 100 días de gestión es como cumplir el año. el 100 días, 101 es más o menos lo mismo, pero este, son referencias que uno toma. Creo que en estos 100 días de gestión lo que hemos hecho es afianzarnos,、eh, sacar un poquito la nariz de arriba al agua. Creo que estamos ya con los ojos mirando el futuro. Eh, todavía no podemos respirar completo, me parece que estamos complicados en cuanto al oxígeno, pero estamos con la cabeza sabiendo que, cuál es el norte, cuál es la orientación, hacia dónde tenemos que caminar. Creo que a medida que avancemos este, durante este año nos va a permitir tener mucho más respiro. Creo, quiero, quiero tener un verano 2017 no solamente con un mejor carnaval, sino con una mejor situación del agua, de las cloacas, de los caminos, de la, de, de la higiene urbana. Quiero tener un verano 2017 que me permita. También relajarme y, aunque sea, este, este, por una cuestión mezquina, aunque sea, irme doy 10 días de vacaciones,、no、pero、sea. quiero tener una, un verano mejor para la comunidad de Saladillo, se lo merece. Sí,、bueno. Y en eso, en este año vamos a trabajar para que este verano de 2017 sea mucho más saludable, que no vivamos, t a n apretados, tan, con tanta situación de apriete como la que hemos vivido el año 2 0 2015, el 2016, que fue una, un año de transición donde nos hicimos responsables de lo que nos pasaba, del basural, de todo lo que nos pasaba, Pero que advertimos que la gente no era feliz, ¿no es cierto? Este, con una situación de calidad de vida como la que no se merece, el sadismo merece otra calidad de vida. <ríe> qué linda palabra que usaste, ¿eh? Feliz, feliz. Sí, por supuesto. Feliz. Hay, hay que ser feliz en donde uno vive, ¿no? Mira, la función pública este, no es para. Yo siempre digo que. Qué paradoja el destino, ¿no? Como ingeniero en construcción, este, siempre. Este, Uno pretende, si llega a la función pública, y alguno dice, bueno, uno cree que este va a transformar la ciudad en la gran obra pública en la que se ve. Y yo la verdad es que tengo absolutamente claro que, paradoja el destino, tal vez a mí no me, no me toque construir la gran obra me, para arriba. Creo que sí tengo que resolver los problemas de calidad de vida.、Claro. Creo que la calidad de vida. Que Saladillo se merece, no son las obras para arriba, son las obras para abajo, las que no se ven, las que están ocultas, las que nos garantizan higiene, las que nos garantizan servicio, prestación de servicio, y esa va a ser mi, mi gran trabajo, o sea, ese es mi gran trabajo, construir para abajo, o sea, t a l vez el otro día un poco en serio, un poco en broma, decía, vamos a e m p e z a r a poner carteles, mire para abajo que ahí está la obra que construimos, este, porque bueno, la vamos a inaugurar, pero a, es difícil de apreciarla. Se aprecian las obras, las grandes obras que se, Que dan calidad de vida, se aprecian este, y no se ven. ¿Qué? Se aprecian y ¿Qué? se aprecian cuando se pierden, ¿Qué? cuando funcionan mal. Ahí、uh, se cortó el agua. ¿Y el agua dónde pasa el agua? Pasa para abajo, viene enterrada. La、uh -huh. calidad es mala. las culacas, tiro la cadencia me vuelvo todo para atrás. Este, ahí es donde uno aprecia y valora. Este, lo, que, lo que no suele ver, uno va por una calle totalmente bien pavimentada, repavimentada y no lo valora. Ahora, cuando esa misma calle estaba con bache, permanentemente se acordaba cada bache, ¿no es cierto? Era un trastorno, ¿no? Y un seguro, peligro. Seguro. José,、eh, me encantó la, la, la charla. Nos dejaste un m o n t o n a z o de definiciones que vamos a, a, a estar repasando después en títulos también. Así que muchas gracias. Dale, un abrazo grande.、Eh. Un abrazo. Y un abrazo a toda la audiencia de la 106, que la verdad que es muy grande y tenemos un, este, un gran afecto por ellos.